Por esta Con los Beatles lunes 20 horas por Radio Universidad Radio University desde el año 1999 Missing Children en Argentina Ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Cierto Derecho Sábados Sábato. 21 horas Por Radio Universidad Por Radio Universidad ¿Cuántos santos reconoce la Iglesia? La Iglesia Católica cuenta con los 6.538 santos que aparecen reflejados en la última edición del Martiriólogo Romano, presentada hace 7 años, tras 20 años de trabajo. El libro incluye todos los santos de la Iglesia hasta el cisma que separó a Oriente y Occidente En 1054 A partir de esa fecha solo recoge a los santos católicos Así no hace mención de Nicolás II Recientemente canonizado por la iglesia ortodoxa rusa En la nueva edición se han suprimido además Los santos que estaban duplicados por error de traducción Así como los de dudosa existencia Viste, todos los días se aprende algo nuevo Por eso tenés que escuchar Radio Universidad El peronismo y el radicalismo ya están totalmente metidos en la interna por la parte de la UCR, que Alfonsín, que Cobos... Eh, por parte del justicialismo, que el kirchnerismo dice que el PJD no se anima a, en, a competir en las internas. Sí. Pero hay mucha gente que todavía no sabe qué no. pasa con la reforma no, no, no, no. política que ha anunciado hace unos días Florencio randazo el ministro del Interior. Vamos a dialogar sobre este tema, reforma política, con Atilio Borón, que es politólogo y que ya está en línea con nosotros. Borón, Adriana Zanca y Pablo García los vamos Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo va? ¿Es cierto que van a desaparecer muchos partidos políticos, para empezar? Porque es una de las principales acusaciones de la oposición o de los partidos, ¿no, propio? Bueno, yo diría claramente que la filosofía que inspira el proyecto es una filosofía que tiende a consolidar el bipartidismo y que, por lo tanto, va a ser muy difícil para los partidos pequeños poder sostenerse en el ámbito legal, digamos, como actualmente ocurre. Creo que en ese sentido no hay dos opiniones, me parece que eh, el objetivo claro es ir hacia un sistema bipartidario y en ese sentido, si bien ahora se recogieron algunas de las observaciones que hicieron los partidos más pequeños, pero me parece que el proyecto desestimula la aparición de nuevas fuerzas políticas y obliga a los partidos pequeños a fusionarse o a fundirse en las organizaciones más grandes. Si uno, eh, bueno, si uno eh, se, se retrotrae a algunos, a algunos años, cuando pensamos en el bipartidismo, hablábamos del radicalismo y el peronismo, pero considerando hoy que hay tantos eh, oh, frentes realizados o tantas coaliciones, este, ¿quiénes serían hoy eh, quienes eh, formarían parte de este bipartidismo? Bueno, básicamente siguen siendo los dos grandes partidos tradicionales. Yo uh -huh. creo que eh, dentro de un escenario de licuación de las identidades de los partidos uh -huh. políticos, que es un fenómeno universal, no solamente la Argentina, como muchas veces, erróneamente, a mi manera de ver, se dice, porque lo mismo pasa con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, lo mismo ha pasado con los partidos demócratas cristianos en en Europa Occidental, lo mismo el Partido Laborista en Inglaterra, dentro de ese escenario de licuación de las identidades políticas, lo que quedan como dos agrupamientos mayoritarios son el radicalismo y el peronismo, con definiciones muy difusas, muy vagas, con fronteras muy difíciles de establecer, pero básicamente ahí tenemos nucleado probablemente algo más del 50%, tal vez el 60% del electorado y el resto se fragmenta en una multiplicidad de pequeñas organizaciones políticas, de partidos de raigambre provincial o de raigambre regional, uh -huh. eh, y entonces en ese sentido creo que la ley no favorece la emergencia de nuevos partidos políticos. A mí me hubiera gustado una ley que dijera, bueno, habida cuenta de que hay una crisis indudable, ¿no es cierto?, en el sistema de partidos políticos de la Argentina, Eh, hagamos una ley que dé la posibilidad para que la ciudadanía pueda buscar nuevas fórmulas, nuevas formas de expresión política. Lamentablemente, me parece a mí que lo que la ley hace es meter en una camisa de fuerza a los partidos que existen, penalizar a las organizaciones emergentes y hacer que los pequeños eh, eh, o enfrenten su desaparición o tengan que refugiarse en frentes que diluyen por completo su identidad. Digo, esto es un diagnóstico, ahora yo puedo entender que haya quienes dicen bueno, esto le va a dar mayor previsibilidad al sistema de partidos, lo cual es un asunto que está por verse, no es necesario, ¿verdad? Un sistema con dos partidos muy fuertes y una multitud de pequeños partidos débiles alrededor no necesariamente significa un sistema más estable. Uh -huh. En otras palabras, me hubiera gustado una educación más a fondo y una, poli y una decisión política menos coyunturalista para un asunto tan delicado como este y en cuanto a la participación de, de la gente yendo a votar lo ve como algo positivo, en la práctica cómo va a ser eso de que todos vamos a tener que ir a votar por los candidatos del radicalismo, del peronismo, cómo bueno, funciona eso, y en principio tendría que ir a votar toda la gente porque son internas abiertas, obligatorias y simultáneas, uh -huh. pero ahí lo que me parece que no se toman cuenta es que hay un grado de despolitización muy grande en la población y que muy poca gente va a ir a votar. Claro. En otras cosas, porque no hay ninguna sanción si usted no va, ¿no es cierto? Uh -huh. Y, bueno, y en segundo lugar, me parece a mí es que, bueno, esto sitúa, además, el debate en un término complejo, porque ¿qué pasa con organizaciones que no son tan grandes como Radicalismo o Peronismo y en donde realmente hay un consenso muy fuerte de que hay un solo candidato posible? ¿Se va a obligar a esa gente otra vez más a a organizar una interna, digo, estoy pensando que hay algunos partidos en donde realmente eso no tiene mucho sentido. O sea, me parece que es una ley demasiado rígida que no toma en cuenta la diversidad de situaciones eh, partidarias y por eso está generando un nivel de protesta muy, muy fuerte de múltiples organizaciones partidarias pequeñas y en algunos casos no tan pequeñas de, de, de este país. Sí, es uno de los temas que el radicalismo y gran parte de la oposición ha criticado, ¿no? esto de las internas, de, de los claro. proyectos que ha sacado el kirchnerismo últimamente. Claro, porque bueno, eso puede ser cierto para un partido en donde hay una pluralidad de candidatos a presidente, pero es perfectamente razonable suponer que, por ejemplo, en el caso del radicalismo, aún como partido grande, de, como el radicalismo, que de repente en, en los próximos seis meses se decante una situación interna en donde el único candidato viable eh, puede hacer, supongamos, Ricardo Alfonsín uh -huh. estoy haciendo, bueno, ¿qué sentido tiene organizar una interna? Claro. este en ese caso, digo, y además el otro tema es esta modificación de los padrones electorales que ahora ya no se discrimina por sexo sino que va todo junto lo cual, entre otras cosas, va a ser más dificultoso el análisis político porque si usted ahora a mí me pregunta bueno, ¿cómo votan mujeres y varones? En la Argentina yo le puedo dar algún indicio. Ahora, a partir de la nueva ley ya no va a haber ninguna posibilidad de establecer ninguna diferenciación porque las mesas de recolección de los sufragios van a ser mesas mixtas, con la cual, la verdad, no sé qué es lo que se gana, pero sí sé lo que se pierde. La posibilidad de hacer un análisis de los comportamientos electorales diferenciándose un género, cosa que ahora se pierde. No sé nada de qué otro principio más importante. Borón, bueno, gracias por su claridad de siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a ustedes. Dialogábamos con Atilio Borón, politólogo, acerca de la reforma política anunciada la semana pasada por el gobierno y trabajada durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, en su momento, Rosichner escribió sobre los cuatro peronismos, ¿no? Y eh, quizás esta reforma política tiene que ver con No Rosichner, ¿no? Sí, no, es Re... no quién no, es. Pero eh... ay, Dios mío, me saludo. No, no. Ay. Eh, ahora, ahora, ahora, ahora no Ah, no, vieron que no soy el único que no sabe No, no, no, es que no me puedo acordar. Eh, Sí, pero no es Rosisner Bueno, la cuestión es que lo que quería decir es que ahora son 20 Peronismos, sí. esto de es la reforma política Horowitz, Horowitz. está Horowitz. Bueno, Ajá, Horowitz, y No, no es lo mismo por Ah, Inver Goldberg me... no, Por menos León, claro. que seas León Bueno, disculpas a los dos eh, Por sí. esta confusión, pero lo que quería decir Es que quizás tiene que ver con esto de la fragmentación eh, más de mucho más de cuatro peronismos en la, Pero que, supuesto, de la que está pasando sí, sí, sí. hoy el justicialismo y quizás eh, las filas que están hoy en día al frente del, del justicialismo eh, es la manera que tienen de, de seguir con el escudito ¿no? uh -huh. eh, porque si no la verdad es que está no, verdaderamente no, filme, ¿no? fragmentado vamos a seguir con música de la radio de la universidad de buenos aires y después volvemos con más información